tiempo se nos viene hablando de extraterrestres, seres que llegan a la tierra desde los confines del universo. Sus visiones, los contactos que se han producido con ellos han generado en todo el planeta una pasión que está desembocando en una pseudo religión. Hay en todos los países del mundo que les veneran esperando de ellos una guía, un mensaje, quizá la salvación. Sus hipotéticos mensajes nos hablan de que seamos buenos, condescendientes, que nos amemos los unos a los otros. Pocos, muy pocos, se han preguntado qué existe detrás de todo este fenómeno. ¿Esos seres extraterrestres son tan buenos como aparentan? ¿Han venido a salvarnos? ¿O existe algo más? Quizá una amenaza, como afirman algunos. Entre la salvación y la amenaza venida de los cielos nos vamos a mover hoy. Así será nuestro primer argumento de la noche. ¿Les parece interesante? Si es así, prepárense. Comenzamos un nuevo viaje del espacio en blanco. Bienvenidos. perspectiva sobre la realidad espacio en blanco blanco blanco una producción de radio nacional de españa radio 5 escrita y dirigida por miguel blanco Ya estamos aquí, una nueva cita del Espacio en Blanco llega una semana más hasta sus casas en las antenas de Radio Nacional de España Radio 5. Para todos nuestra mejor bienvenida y los saludos en nombre de todos los que durante la semana trabajamos para llevar a cabo estas seis horas de experiencia común que es nuestro programa. programa que cada semana trabaja por traerles los mejores temas desde cualquier parte del mundo y a propósito de esto no se pierdan nuestros especiales programas del próximo mes de agosto, tendremos visitas exclusivas llegadas desde los cuatro rincones del planeta y cada una de ellas nos traerá una de esas claves del universo que desde aquí buscamos No pierdan tampoco la oportunidad de participar en nuestro concurso si les interesan las máquinas de la felicidad. Love is, love is Tenemos dos máquinas InnerQuest para sortear entre todas las postales que recibamos en nuestra dirección. Una postal con su dirección, nombre y teléfono y este verano podrán practicar con uno de esos modernos ingenios de la mente. Nuestra dirección se la recordamos, Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, Radio 5, calle Joaquín Costa 43, Madrid 28002. En dos semanas daremos a conocer a los ganadores, apresúrense si les interesa. Y tomen nota ahora de los temas del programa de hoy, deseamos que entre todos ellos encuentren alguno de su interés. tema que estamos seguros que va a enfadar a algunas personas. Lo hemos titulado La amenaza que llega de las estrellas. Nuestro invitado, un ex jesuita muy habitual en el programa que hacía largos meses que no nos visitaba, Salvador Freisedo. Como sabemos que el tema va a suscitar la polémica, ahí van por delante nuestros teléfonos. Con el prefijo 91 se llaman desde fuera de Madrid el 5640795 y el 5640725. Están abiertos para sus preguntas y para cuantas consultas nos quieran hacer. Ese será nuestro primer tema de hoy, pero les contaremos alguna cosa más. El compañero Javier Sierra, por ejemplo, nos traerá algunas novedades de nuestro país. Desde extraños fenómenos ocurridos en Barcelona en los últimos días hasta las noticias más sorprendentes. Para conectar con él nos iremos hasta Cataluña. En Gerona nos esperará con toda esa información única. también tiempo para sus consultas en una nueva línea blanca, atendida esta noche por una nueva vidente que visitará el programa, dispuesta a responder a sus preocupaciones de futuro. En previsión tenemos algunas conexiones más que nos informarán de acontecimientos por suceder en nuestro país, y si podemos, les entregaremos un capítulo más de las historias de imaginación y terror. Esos relatos elaborados a veces con sus experiencias reales. Aquí nos encargamos de adaptarlos y dramatizarlos. Y el cuadro de actores de Radio Nacional de España les da vida. Y con ellos, o con cualquier otra sorpresa que pueda surgir a lo largo de la noche, les dejaremos. Serán tres horas del espacio en blanco con la promesa de regresar mañana domingo. Ya en la madrugada del lunes, como siempre, a las antenas de Radio Nacional de España Radio 5. tres horas de hoy ya están listas para comenzar. Y al inicio nos espera esa amenaza que nos llega desde los cielos. Nuestro primer tema de hoy. ¡Disfrútenlo! Espacio en Blanco. Una nueva experiencia que te abre hacia otras realidades. ¡Vamos! la madrugada del sábado al domingo y la madrugada del domingo al lunes de 12 a 3 una hora menos en Canarias Radio Nacional de España Radio 5 Espacio en Blanco Nuestra mejor bienvenida para todos cuando a las 12 y 15, no la menos en las ciudades canarias, tenemos ya todo dispuesto para la primera cita de la semana, la primera por la semana. Será como siempre aquí en su radio, en Radio Nacional de España, Radio 5. En esta ocasión nuestro programa en sus dos ediciones les va a hablar del mundo de los extraterrestres y de los ovnis, ya evidentemente con dos puntos de vista diferentes. El de hoy lo traerá nuestro especial invitado, Salvador frisedo Mañana Enrique de Vicente nos traerá el suyo y las últimas informaciones de esta oleada de ovnis que se está viviendo en Bélgica. Música Deseamos que estos primeros argumentos de estos dos programas les interesen, sobre todo a toda esta ingente cantidad de gente que sigue el asunto del mundo de los ovnis. No sabemos lo que saldrá de todo ello, pero sí les aseguramos que va a ser un programa muy, muy especial. La amenaza extraterrestre será hoy nuestro primer argumento, pero habrá más, lo anunciaba nuestros compañeros. Eh, por si quieren intervenir además, tenemos cinco premios, cinco libros de Salvador Frisedo para todas las personas que nos llamen. Por si quieren intervenir, ahí van los teléfonos con el 91 de prefijo el 5640725 y el 5640795. Repetimos con el 91 de prefijo si llaman desde fuera de Madrid. Y faltan tan solo dos semanas para nuestro co concurso. Recuérdenlo, hay dos máquinas de la felicidad esperándoles para hacerles más agradable este verano. Queremos tan solo una postal. Nuestra dirección, Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, Radio 5, Calle Joaquín Costa 43, Madrid 28002. Por favor, escriban solamente en una postal que así nos facilitan el trabajo. Y vamos ya con la presentación de nuestro invitado de hoy. Él es Salvador Felicedo. Buenas noches, don Salvador. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues cada día mejor. ¿Siempre dices eso? Siempre, porque es que cada vez no me nota en la cara Y cada sí. vez estoy más rozagante Y sí, desde de decirnos el secreto Si somos extraterrestres, eso es concretamente que te vas a saber. <risa> Decir que estaba ofrecido ese suíta Ha escrito un montón de libros Entre ellos, extraterrestres y religión Visionarios místic místicos y contactos extraterrestres Defendámonos de los dioses, de la granja humana Y últimamente sacó un libro que se llamaba La, la amenaza extraterrestre Que mueve los hilos de la raza humana Eh... En principio antes de entrar en la introducción que tenemos preparada Salvador Hay mucha gente que te critica, sobre todo últimamente Y dicen que tienes muy mala leche ¿Por qué tienes tan mala leche? Hombre, de la leche se puede hacer 40.000 40 cosas Hay cosas, la leche por ejemplo, leche condensada No leche natural La leche hay mil cantidades de quesos Que saben divinamente bien Algunos huelen hasta incluso apestosos por ahí Pero cuestan carísimos De modo que manejar ese elemento de la naturaleza no está mal, yo tengo mala leche con los que tengo que tenerla con los demás, tengo el, mi corazón abierto para todo el mundo pero eso sí, hay, como hay que en este mundo Hay mucha gente que viene con la con la espada en la boca, ¿verdad? Y a veces se presentan como amigos y como que son como corderos y por detrás te critican. A eso yo no les tengo respeto ninguno. Pero también miedo tampoco. También tiene mala leche con los extraterrestres, te metes mucho te metes mucho con ellos. No, sí, mira, esto de los extraterrestres, hay gente que no han pasado 40 años en lo que ellos llaman ufología y no tiene idea de dónde está la costa, bien sigue llamándole extraterrestres, cosa que yo siempre pongo entre entre comillas y luego hay que hacer una distinción. Aquí hace poco decía, tú creo que lo dijiste, o los que presentaban en el programa, y esos que llegan de las estrellas, no sabemos de dónde rayos llegan, si son de las estrellas o si son de aquí. Los hay que una minoría probablemente vienen de fuera de las estrellas, pero la mayoría de esos llamados extraterrestres no son extraterrestres, son inteligencias superiores al hombre, de seres no humanos. Eso es lo que le cuesta creer a estos que me Ya, tú ibas diciendo todo esto hace un montón de años, ¿tú crees que la gente ya se va enterando, te van comprendiendo? Uy, hay mucha gente ya, mucha gente, y lo, lo puedes ver, si es que lees algo, aparte de los periódicos, si lees algo sobre el tema, lo puedes ver cómo, cómo va acudiendo ya en libros que van saliendo esta esta idea, de que yo vengo diciendo y que otros venimos diciendo, ¿verdad?, Hace poco acaba de salir el libro, el no sé cuántos libros de ballet, Confrontations o Confrontaciones, que lo traducirán pronto, creo yo, y, y esa idea, claro, en ballet no es nueva, porque ballet hace años que está con esa idea, pero se va metiendo, se va metiendo la idea de que sí que hay algo detrás que no es precisamente que viene de las estrellas, a ballet eso siempre le ha para él por supuesto lo critican y le dicen que está en la luna etcétera etcétera etcétera pero a la larga van entrando por esa idea de que hay que de que el fenómeno es complejísimo y que está ahí y te, te voy a decir ahora van a venirnos con más Mañana viene Enrique Vicente Y todo lo que dice Vicente... no, no, no critiques ¿Eh? No, no me la voy No tengo nada que criticarle en plan malo Como lo mismo que él pueda decir de menos que quiera Enrique Vicente te va a hablar de oleadas Todo lo que dirá será cierto y real Pero para mí eso es ufología de primer grado No me interesan las oleadas Porque ha habido 40.000 oleadas, y ahora te van a decir una más, con pelos y señales, Señor, acaben de unir eso con toda la historia de la humanidad y con todo lo que viene, pero déjese ya de más oleadas. Este es nuestro invitado Salvador Frisco tenemos cinco libros de premio para la gente que nos quiera llamar nuestros teléfonos 5640725 y 5640795 con el prefijo 91 y vamos a ver, esta tranche tratamos la amenaza que nos llega de las estrellas o de no, aquí de es la amenaza que existe hace muchos siglos aquí no sabemos si llega de las estrellas o no de las estrellas o de la Tierra vamos con esa primera introducción ¿Ves? Santa Mira era como cualquier otro pueblo con gente llena de problemas de pronto surge la solución Semillas vagando por el espacio durante años echan raíces en el campo de un granjero De las semillas salen unas vainas que tienen el poder de reproducirse a sí mismas con el parecido exacto de cualquier forma de vida Así es como empezó De pronto Vuestros cuerpos nuevos están creciendo ahí Os están suplantando célula a célula, átomo a átomo Sin el menor dolor de repente, mientras estáis durmiendo, absorberán vuestros cerebros, vuestros recuerdos. Y volveréis a nacer en un mundo sin preocupaciones. Donde todos serán iguales. Exactamente. Vaya un mundo. Nosotros no somos los únicos seres que quedan. Os destruirán. Mañana no desearás que lo hagan, serás uno de nosotros. amenaza que llega de fuera del espacio Un argumento utilizado en la ficción para realizar películas Extrañas semillas llegadas del más allá Que se transforman en vainas y más tarde adoptan la apariencia humana Sería terrible, ¿no creen? es una de las hipotéticas amenazas que nos puede llegar de más allá de las estrellas como les decíamos tan solo una ficción existen otras muchas que podríamos pensar que son aún más descabelladas más de ficción pero según nuestro invitado son más reales más auténticas Salvador frexedo nos lo contará Nos relatará parte de esa amenaza extraterrestre Ahí estaba, esa primera instrucción que hablaba de esa amenaza extraterrestre Vamos a cambiarle el nombre, vamos a decir la amenaza de los terrestres Y Salvador, ¿cuál crees tú? ¿O qué crees que nos está amenazando? ¿O cuáles crees que son las amenazas que tenemos encima? En este mundo de los ovnis, de los contactados, etcétera Bueno, son muchos, siempre han sido, ¿verdad? Estas entidades, porque vuelvo y repito, mientras no nos convenzamos de que los humanos somos una granja, no, no, nunca podremos entender nada. Los humanos somos una granja de otros seres superiores a nosotros. No me importa si vienen de las estrellas, si vienen de otros espacios dimensionales, si vienen de otros tiempos, eso no lo sabemos, nuestro cerebro no da para eso. Mientras no nos convencamos de que hay otros seres más inteligentes encima de nosotros, que son los que nos traen y nos llevan sin que nos demos cuenta, pues no, lo primero que hay que hacer es que era la cuenta de eso, porque si no nos vamos a defender de ellos. Hay ¿Sí? mucha gente que no está de acuerdo contigo en eso y que piensa todo lo contrario, lo decíamos en la introducción, que nos Estos seres vienen a salvarnos, que son buenos, que nos están diciendo... A las años. obras me remito, aun esos que dicen que vienen a salvarnos, yo les puedo de preguntar, depende de quién sea, ¿verdad? Si es un, un qué sé yo, un Sisto Paz, ¿verdad? O si es un, ¿cómo se llama? El italiano... Giorgio, el bueno, el mismo, el Giorgio que acabas de decir, Osiragusa, esos mismos en concreto, ¿verdad? Le haría un argumento a Dominem que decíamos allá. A este le digo una cosa, al otro le pregunto otra a usted, ¿por qué después de tantas ayudas lo metieron en la cárcel y pasó por todas las que ha pasado usted y le han pasado usted en su vida cosas tan raras como es al Osiragusa? Al Pietri este, señor, ¿por qué sangra usted industrialmente y hace el ridículo también de una manera tan tan tremenda cuando cuando si fuera usted el único que hace esas cosas perros? señor, póngase a considerar eso desde el punto de vista de la psicología lo que le parece, o del sentido común y eso es como para caerse para atrás. Y así tú vas, por ejemplo, que dirías? Asisto Paz le diría ¿Por qué es, ustedes vienen a arreglar el mundo Y tienen a su país, a su propio país Hecho leña por todos los lados Porque no hay por dónde agarrarlo al pobre Perú ahora ¿Por qué no arreglamos? Yo solo lo he dicho personalmente Y él dice, ciertamente nosotros también solo decimos a ellos ¿Por qué no arreglamos este país Donde hay muertos todos los días? Pero por no sé, hay días que han de decir muertos ¿Se refiere no. a los extraterrestres Sí, que, sí que están queriendo arreglar el mundo Y lo mandan a él aquí y lo manda Y ahora creo que andan persiguiendo al santo Grial Pero dejen el Grial en paz pues, Son ridiculeces, hombre, por Dios Arreglen el Perú, arreglen Sudamérica que, que no pasen tanta hambre como pasan Y que se dejen de arreglar el mundo Que no sé cómo demonios lo arreglan, la verdad Esas son cosas concretas que se le pueden preguntar a esa gente Dentro de un momento mucha gente seguramente te va a preguntar cosas Pero vamos a dejarles que vayan preparando sus llamadas Sí Tú has dicho muchas veces que están visitando las diferentes razas de seres, o... sí. no, no extraterrestres eh, únicamente... Sí, no sino... puedes decir extraterrestres, pero siempre entendiendo lo que hay que entender por extraterrestre Porque algunos probablemente son extraterrestres, algunos vienen de fuera. Sí. Y algunos de los que están aquí hace miles de años también han venido de fuera. Todo el cosmos es una gran nación entiendes yo soy gallego y estoy en Madrid ¿verdad? y ahora pues soy madrileño pero sigo siendo gallego etcétera pues estos vienen aquí como nosotros nosotros venimos de las estrellas somos híbridos de otros que han venido de fuera eso es indudable y nos están visitando muchas razas diferentes. Muchas ya te aquí he dicho yo como 670 es lo que hasta ahora llevan catalogados los que se dedican a catalogar estas minucios, Iraco o puede ser como decía Sisto Paz y por algún otra es el eh es el planeta Tierra una especie de estación de servicio en una gran autopista galáctica donde paran muchas de estas de estas de Tierra. Muy bien. Sistema dice muchas cosas muy bien dichas y es una gran persona, ¿verdad? Lo que pasa es que como todo contactado, y es un auténtico contactado, es una víctima del fenómeno y no se da cuenta. Hablaremos de ellos, de los contestados en la segunda parte sí. Pero ¿qué me estás diciendo? Quiero que me digas cuáles son las amenazas que tenemos Primero vamos a reconocer que ahí se desopresa encima de nosotros Bueno, las amenazas son las que <tose> te narro en libro Están haciendo unos de ellos, unos de ellos, nada más Los que yo nombro ahí, llámale rigelianos, o llámale articulianos, o llámale prosionianos O llámale como quieras, ¿verdad? Que a lo mejor no vienen de ahí porque estos mienten como vallacos, todos ellos Aún los buenos Pero las amenazas que te digo son, primero los, bueno, lo que han hecho siempre en la humanidad la, la historia humana es tan horrenda Porque ellos les ha interesado que sea horrenda Estamos peleados, peleados, peleados Eso es, la historia del hombre es pelearse Unos contra otros ¿Producido por los dioses? A la larga sí, a la larga es producido por ellos, le interesa. Es como la historia, por ejemplo, de los toros es atacar y atacar y atacar y, y cornear a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a los dioses de los toros, que somos nosotros, les interesa que los toros corneen y que embistan. Y lo mismo te digo de los toros, que de los perros de carrera, que de los que, que de los peces que se ponen a luchar, etcétera Hay, hay, algunas de estas entidades les interesa que los hombres peleen. Sí. ¿Por qué? Porque peleando los hombres, esto es la tesis del libro de Fenámonos de los Dioses, producen en su cerebro una energía que a ellos les viene bien eso es toda la clave del asunto ya. verdad y por eso lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo, porque mira que hoy estamos avanzados y sin embargo hoy hay no sé cuántas guerras montadas ahí y siempre con la amenaza de que haya más guerras, eso eso no lo podemos erradicar. ¿Y para eso han creado esos dioses a una raza como los seres humanos? Para hacer ese tipo de... Es, repetiré por no sé cuántas veces que las cinco grandes estrategias que tienen los que han tenido a lo largo de la historia muchos de ellos son las lenguas las patrias, las razas y las religiones, son mudosas, todas naturales, y algunas sagradas, y de esas cuatro cosas se generan las guerras, porque las religiones nacen, son hechas, aparentemente, para unir a los hombres, para el amor, sí, pero las religiones han generado guerras y guerra y, y las siguen generando, y oh Dios, entre el mundo musulmán y el mundo cristiano no se puede, y el mundo hebreo y el mundo musulmán no se puede, etcétera, es una cosa, y lo mismo pasa con las demás cosas, las patrias que es una cosa totalmente artificial y estúpida, yo tengo que amar, hacia la derecha, en el mapa, pues puedo amar a los que vivan como mil kilómetros hasta los catalanes, pero para la izquierda si vivo en Zamora, no, no, ahí ni medio kilómetro porque está la frontera de Portugal, esos son portugueses ya no sirve, y resulta que racialmente pues son igual que ellos ¿por qué? porque racialmente tienen la misma cosa eso es las patrias por, por decirlo así por explicarlo de una manera que sea yo, inteligible, a pesar de que es una cosa sagrada, la patria, tontería todos somos hermanos Y lo mismo pasa con las razas y con las religiones, ¿verdad? Por no quiero no quiero extenderme más en esto porque lo he hecho ya 40 mil veces. Ya. ¿Y no crees que a lo mejor es el propio hombre que no ha entendido todavía el mensaje de sus dioses? Andrés... 31, no menos en las islas canarias. Estamos en el espacio en blanco Para las que ahora llegan Que sabemos que hay mucha gente Incorporándose a nuestro programa Estamos con Salvador frisedo Hablando de una amenaza Que nos viene de los cielos O de otros lugares Y este es un poco el título De su último libro Que dice que es un libro Este libro es un grito de protesta contra los grandes políticos farsantes del mundo entero que cínicamente han engañado a sus pueblos, ocultándoles la visita de seres de otros mundos. Contra la microcefalia y la paranoia belicista de los pentágonos de todos los países, verdaderos enemigos de la humanidad. Contra la estupidez o la traición de la ciencia oficial que ha sido engañada o se ha puesto incondicionalmente al servicio del encubrimiento de los políticos o de la violencia de los militares. Y contra los illuminati de todos los tipos que desde las sombras mueven los hilos que rápidamente están convirtiendo en un infierno a este desventurado planeta nuestro. Y Y sigue que paradójicamente este libro no es derrotista. El autor cree firmemente que a pesar de los grandes males que en él se denuncian, todavía hay esperanza para la humanidad. Pero solo si se despierta del sueño en que la tienen sumida los que mal gobiernan el mundo. ¿Qué es lo que más te gusta a ti este libro? Es una pregunta que quería hacerte antes de pasar un poco a ver bueno, más... Lo más, más importante de este, importante. este libro para mí es un capítulo que se titula uh, La invasión solapada. Ahí voy yo, y ahí es a donde los ufólogos, entre comillas, de primer grado, les diría yo que se dejaran de traernos más más ejemplitos y más oleadas... Y que hicieran relaciones y que vieran que la historia humana no empezó en el año 1947, empezó hace miles de años. La historia nuestra tiene como 8000 años, la historia escrita de nuestra raza, diríamos. Pero desde antes ya hay otras razas y otras han vivido y se las han barrido los cataclismos, ¿verdad? Entonces, a esa gente yo les diría, por favor, relacionen lo que está pasando ahora con lo que ha pasado en la historia humana. Eso es lo que trato de hacer yo en el libro La Granja Humana. A ver, ¿cómo un monstruo como Hitler hizo lo que hizo? ¿Por qué? Y entonces resulta que van a la vida de Hitler y no son capaces de ver que Hitler era un títere de, de, de estas entidades. Como le hablaban, como le decían y como él decía, sí lo hace, yo yo os obedeceré. Que, que lean los 15 autores que yo cito ahí, 15 biógrafos de Hitler diciendo, Hitler oía voces. Y no que fuera un paranoico, que también lo era, ¿verdad? Pero él realmente oía voces y le decían que hiciera esto y llevó al degüello a, a todo su pueblo. Un pueblo tan inteligente como un alemán, que hace esas cosas tan maravillosas que son los Mercedes-Benz y las cámaras Laika y todas esas... Pues entonces fue, fueron como borregos lo llevaron. Como borregos. ¿Qué es eso? Pues eso es lo que hay que hacer ahora, en vez de dejarse de mirar si el, si el aparatito el hombrecito era verde o rojo o azul, no, compárenlo con aquel señor de la historia y con el Carlomagno que también vio que le pasaba por delante, y el pobre Carlomagno andaba cojo toda su vida, ¿sabes por qué? Pues por culpa de un hombre, porque le pasó adelante una cosa tremenda y su caballo se encabritó y lo tiró, entrando en aquel gran y se quedó descalabrado para toda la vida. Y eso está en la, los biógrafos de él lo dicen, yo me lavo las manos, pero yo ato cabos, lo que yo les digo a estos ufólogos de primer grado, aten cabos no se queden en la, en la en la tabla de multiplicar de los ovnis y me traigan más casos por traer casos, siempre hay casos, mira ahora hay un caso interesantísimo, del cual si sí hay piezo hablamos después, pero este es una una abducida de Estados Unidos ¿verdad? porque yo te podría decir las 5, 6 o 7 cosas últimas que ha habido en los ovnis una abducida que es inteligente Y, y, y va al grano de las cosas mucho más inteligente y eso que la pobre no sabía nada de esto hasta que le pasó lo que le pasó y en vez de, en vez de empezar a, para atrás como otros a ver qué le pasó el año 1947 y empezar con las historias de siempre no, ella se fue al futuro y sabe lo que ha hecho unas ha instituido una especie de escuela es una de las muchas de institución para ayudar a los abducidos cosa que hace 20 años viene siendo que hay que hacer hospitales para ayudar a esta gente, porque hay mucha gente por ahí traumatizada. Yo fui invitado hace poco a Friburgo, a Friburgo fue, a Friburgo en Alemania, a una reunión nada más de psicólogos y psiquiatras, ¿eh? Porque se dan cuenta de que hay mucha gente que tiene, le llaman ellos traumas anómalos, en los cuales ellos no creen, pero ven que el muchacho, el muchacho la muchacha hasta el hombre está traumatizado y resulta que cuando le pregunta qué le ha pasado a usted, me llevaron en un ob. Me, me se me apareció un hombrecito y dice, "Yo no creo, ellos no creen en eso, pero el trauma lo tienen." Entonces, y lo someten a hipnosis y el hombre sigue repitiendo lo mismo. Y han creado, yo conozco a la señora con la cual he hablado largamente por teléfono, se llama Rima Labow, verdad, es una ayuda norteamericana y están haciendo un instituto para para los afectados por traumas anómalos. Y resulta que hay todos son los anuncios. Sin embargo, Salvador, mucha gente que dice que esos seres extraterrestres les han ayudado. Les dicen por dónde va la luz, les han sacado de algunos problemas. Tenemos, bueno, compañeros Paco Padrón, por ejemplo, que lo conoces, sí. que, bueno, resultó con una experiencia. Y como él, montones de otras personas en todo el mundo que han recibido ayuda de estos supuestos seres extraterrestres. Bueno, yo esto podría hablarte un poco con nombres concretos, pero prefiero no entrar en... Hay gente que sí que el fenómeno les ayuda, es como la religión. Y vuelvo a decir una cosa, y algunos que se agarran bien en la silla también porque estas cosas son... La, injusta, ¿eh? la religión es funesta para la humanidad. Todas las religiones, incluido el cristianismo, son funestas para la humanidad. Ahora, a fulano de tal, a fulana de tal, a mi madre, por ejemplo, le ayudó en otras cosas, en otras la traumatizó para toda la vida. Y a mí, por ejemplo, la religión me ha ayudado en algunas cosas, pero en otras no, la maldigo con toda mi alma, una vez que, que, que lo he conocido. De modo que la religión, como el fenómeno ovni, en concreto, en esta situación, aquí y ahora, y que no puede ser que le haya hecho bien a este, pero a la larga es traumatizante para la humanidad. A Pe, Pepito de los Palotes le ha hecho bien. ¿Por qué? Porque era un... ...vaya, que estaba metido en problemas... ...y lo sacó de eso... ...sí, perfecto... ...es como al niño que quisieron raptar... ...primero le dieron un caramelo... ...y luego lo llevaron a ver los caballitos y por ahí... ...y le hicieron favorcitos pequeños... ...verdad... ...pero después lo agarraron... ...¿por qué? ...porque hay muchos tipos de entidades... ...y algunos tienen la suerte de topar... ...desde que son niños con una entidades de tipo... ...bueno, vamos a llamarlas así... ...y les va bien toda la vida... ...pero en general... ...esas intervienen mucho menos que las entidades negativas... En piel viene mucho menos. Por eso hay que estar con mucho ojo con quién te encuentras. Nuestro compañero nos dice, por favor, que no los llamen más para Lina Blanca. Tenemos ya un montón de llamadas y no vamos a poder atenderlas. Sigan llamando si quieren para preguntarle a Salvador Frisedo o para participar en ese pequeño concurso que tenemos esta noche, cinco libros de Salvador Frisedo. ...para sortear entre todas las llamadas que tengamos, pero no nos llamen más, por favor, para la línea blanca. Salvador, aquí en tu libro, La amenaza Extraterrestre, hablas de algunos crímenes... ...crímenes que han cometido ciertas personas que estaban en la CIA presionados precisamente por la CIA. Sí. Bueno, a muchos. Mira, aquí están... Dános algunos casos, si, si recuerdas los que escribiste. Hoy, precisamente, leyendo alguna cosa, Ruppelt... ¿ves? fue uno de los primeros que escribió, un coronel capitán del ejército y él fue director, me parece, de la estas cositas el Javier Sierra y Enrique Vicente que tiene una computadora en la cabeza y sabe mucho mejor que yo, a lo mejor me corrigen que yo dije tal cosa, no era tal cosa. A mí los detallitos no me interesa, me interesa el grano de las cuestiones. Rupel creo que fue el jefe del proyecto Bluebook antes de de, de Hynek. ¿Verdad? Bueno, pues Rupel murió de una manera extraña. Curiosamente hoy hoy lo lo recordé. Rupert murió una manera extraña, ¿por qué? Porque empezó a enfadarse, a decir, no, esto no puede ser y, y publicó un libro, y empezó a rebelarse A no seguir las pautas que le habían trazado y bueno, Detrás de él vino Heineck Y Heineck murió de una manera extraña Y Heineck ya lo conocí yo personalmente Y sabía bien cómo pensaba Y sabía incluso las mentiras que nos había dicho Porque él sabía más de lo que decía No sabía todo lo que tenía que saber Pero sabía más de lo que decía Y, y, y Hyinet murió ahora hace cuatro años, o así, de una manera también muy extraña, muy extraña. parece que empezó a hablarnos de la cuenta y lo eliminaron. ¿verdad? Esos son de los que más están más metidos, otros, como le pasa ahora a William Cooper, por ejemplo que ya dice, bueno, yo me he hecho demasiado famoso y ahora eliminarme a mí les es difícil porque sería una cosa demasiado... se Saben que estoy acusando al gobierno, hostigándolo, y por eso no se atreven conmigo. No se atrevieron hace cinco años, ahora ya no se atreven. Pero los casos como, por ejemplo, el famoso del Ballantyne. ¿eh? Ballantyne era uno de los hombres fuertes en cuestión de astronomía, el bueno fue el motivador casi de la película aquella alternativa 3 uh -huh. Se fue el que junto con un norteamericano al cual también la CIA se lo se cepilló El pobre estaba tan intenso y por ahí que se metió en drogas Se llamaba Harry me parece Tenía, sabemos el primer nombre de él Bueno pues a Valentine lo mataron Hicieron ver como que fue un accidente de automóvil Pero a, a los pocos años apareció el forense dijo, este hombre no murió como yo dije, porque me obligaron a decirlo, sino que este hombre murió de una manera muy rara, que yo creo que lo mataron. Murió antes de que le estallase el coche o algo así. Ya, y todo eso, algunas ciencias de información, algunas ciencias de inteligencia eh, americanas, son las que han provocado. Yo leo algo que tú sí, has esto, escrito pues, en tu libro. Eso, la CIA ha estado detrás de eso. La CIA, ese, el trabajo sucio se lo a hacer a la CIA. La que más sabe sobre estas cosas es la NSA, ¿sí? La Agencia Nacional de Seguridad, porque bajo seguridad, bajo la palabra seguridad nacional se han ocultado muchísimas cosas y lástima no haberte traído, si no hubiera acordado lo hubiera traído, lo que dijo Víctor Marchetti, que fue uno de los grandes, grandes de la CIA, cuando Bush, el actual presidente, era presidente de la CIA, él era uno de los grandes de los confederos de Bush y las cosas que dijo cuando ya se jubiló, porque muchos de estos les pasa que esperan a jubilarse porque cuando están arriba no se atreven a decir nada y lo que él de este señor decía era que tras la seguridad nacional se ocultan cosas terribles y a todos los gobiernos les gusta ampararse bajo esa bajo esas esa dos paradigmas mm. y la otra agencia que más sabe es las fuerzas aéreas pero el trabajo sucio se lo dan a la CIA así como el FBI no sabe casi nada de OVNIs en este libro tú dices que algunos agentes de la CIA contaban, o, o decían, hemos hecho callar tajantemente a los pilotos que han, dicho haber, que han dicho haber visto ovnis y no les permitimos que hablen de las persecuciones de ovnis ni entre ellos mismos. Eso lo dicen los militares ahora, en lo que le escribieron a Reagan, decían, déjenos hablar, queremos hablar, ya ha muerto demasiada gente. Si me permite, sigo leyendo algunas de las cosas que dices. Hemos violado el acta de libertad de información al ocultar, al ocultar documentos a los, que ha, a los que los solicitantes tenían derecho. Hemos desacreditado a los pilotos civiles que decían públicamente haber visto ovnis y hemos forzado a sus compañías para que los hiciesen callar. Hemos destruido sin misericordia la reputación de muchos extraordinarios y competentes ciudadanos que se atrevieron a sostener que habían visto ovnis. Hemos silenciado a congresistas y senadores que pedían información para sus representados. Esto era antes, supongo, porque ahora ya se puede hablar de todos estos temas, ¿no? Ya, no, no, no, no fue, o sigue siendo todavía... Hoy día hay una pelea dentro de esos que quieren guardar los secretos, hay una pelea tremenda. Unos que quieren soltarlo y otros que no quieren soltarlo. Y ahí cito yo, perdíame tú, una reunión que hubo en Country Club, de entre ellos que fue tormentosa, entre los que ya dicen, esto no se puede mantener más tiempo en secreto, pero todavía volvieron a ganar los que... porque antes eran todos, ¿eh? Cuando al inicio del MJ-12 hubo solo una persona que se opuso al silencio, al secreto, que fue Forrestal. Y a Forrestal lo mataron, un ejemplo más, lo tiraron del PIS-16. Y dijeron que se había suicidado. Entonces hubo una sola persona. Ahora ya son casi mitad y mitad. Unos dicen que hay que decirlo, y otros dicen que no, que, que, hay, que tiene que seguir el silencio. Y por eso ahora se han filtrado y se van filtrando muchas, porque muchos de ellos, que saben cosas, las dicen bajo cuerda, a terceras, a cuartas personas, y esas son las que se las sueltan al... Si solo hubiera una fuente, pero no, es que las noticias llegan a chorro por, por, por todos los lados. Ya, eso que has dicho también está recogido en, este, en tu libro, dices, hemos distribuido información fraudulenta, valiéndonos para ello de los portavoces militares del gobierno, lo mismo que de científicos para desacreditar todos los avistamientos públicos de OVNIs. Mira, a esto que que va a hablar mañana Enrique, verás como él va a decir hechos. ¿verdad? y hecho cierto, bueno, puedes estar cierto que enseguida vendrán desmentidos y vendrá alguna agencia, sabe Dios de dónde, sobre todo será belga porque todos somos unos pareagos, unos rabos de los de los yanquis y entonces van a decir que no, quiera mentira que era... el caso más claro es el caso de Boronés en Rusia el caso del año pasado, sí. lo dijo la agencia TAS como lo dijo la agencia TAS, cosa que no decía nunca jamás Eh, de, debido a la glasnost y a la perestroika a todo eso, pues todas las agencias no tuvieron más remedio que seguir la no quedarse atrás. Pues bien, ahora resulta que el caso de glasnost, según nos dice Valé en un artículo, precisamente el último número de la revista UFO, él, Valé, se fue a Rusia y fue a ver lo que había pasado en Boronés. Boronés... Pasó lo que pasó, unos niños vieron unas cosas y luego enseguida, a los cuatro o cinco días, dijeron que no, empezaron a explicar que todo era... Bueno, resulta que él dice, fue mucho más grave, él dice exactamente, fue sólo la punta del iceberg, porque aquello, lo que nos dijeron, hubo mucho más. Hubo por lo menos diez avista, avistamientos, pero masivos, hubo más de mil testigos, decían que eran niños, el niño más chiquito que tenía 18 años, pero entre los niños... Niños entre comillas, ¿verdad? Había militares, había militares de alta graduación había ingenieros, todos esos vieron al OVNI. Una vez, encima de la ciudad de Boronés, que tiene, es una ciudad, no un pueblo, tiene un millón de habitantes de la ciudad, se puso encima de un edificio y 500 personas estuvieron viéndolo como 20 minutos al OVNI. El, aterrizó como 4 o 5 veces en plena ciudad de que las cosas más cosas que dice eh, aquí que yo tengo ah de tres ojos que tenían sí. dice que cada uno pues lo veía a su manera pero dice que tenía dos ojos pero tenía aquí en el centro de la frente alguna cosa ¿verdad? por eso algunos confundieron con ojos dice lo que nos dijeron al principio Bueno, lo que nos dijeron al fin fue verdaderamente una mentira, una patraña, para que pero ya lo que nos dijeron al principio era todo ya nada más que la sombra de la realidad de lo que había sido Boronés, y así es en todo. Por eso yo me chiflo ya en todas las cosas que me desmientan y por ahí, yo todo lo creo a priori. ¿Por qué? Porque la realidad es mucho más grande de lo que parece. Ya, pero vamos a intentar luego sacaremos las conclusiones a las que tú llegas pero vamos a intentar si te parece ir por partes sí. en tu libro también hablas de los presidentes de Estados Unidos y los ovnis algunos de ellos yo no nos sé hiciera si bueno. Uy, he sabido más cosas desde que escribió el libro ya he sabido más relaciones de por ejemplo de, de eh, Kennedy relaciones de Kennedy con los ovnis ¿Eh? contar esas relaciones de Kennedy con los ovnis Kennedy mmm, Kennedy quiso me parece que en entonces lo que no sé si lo digo ahí en dos ocasiones quiso Hablar de, del fenómeno de Decir, hay que decirlo Y entonces siguieron llegándole noticias Noticias, más noticias Entonces lo convencieron de que no tenía que decir nada Llegué en la noticia, entonces él dijo Pues lo voy a decir y Igual que Eisenhower había dicho En una semana yo le digo esto al pueblo, a la nación Y amigo, pasó un tiempo Y no, no pasó nada, no se dijo nada pum, Y vino el asesinato de Kennedy y su hermano estaban las mismas el que el, el otro que mataron el hermano de Kennedy sí. bien esta era de la opinión que había que decírse al pueblo ¿verdad? no sé si fue por eso o no fue por eso no tiene derecho a colegir ya y a deducir. pero mm, espérate de ese uno tiene nombre de Carter y el otro de Ford sí. nombre de automóviles. el, el presidente Ford también mm, tuve otra noticia de él que estaba mucho más relacionado con ah, bueno y luego supe más de Haldeman. Haldeman era un hombre que después cuando se cayó Nixon Se fueron todos al suelo con el Haldeman Era el hombre que Nixon tenía para relacionarse con el MJ-12 pues El, el, el MJ-12 muchas... es el majestito el Sí, Maestro. bueno, pues tenía muchos conocimientos sobre ovnis y... y eso sí, sabemos que era la mano derecha de, de Nixon Por lo tanto era el hombre que tenía informado Nixon de lo que iba y de lo que venía en eso Y yo eso no lo había sabido Cuando escribí de, de esto ¿Verdad? Todavía esas cosas, esos detalles no lo sabían, pero como siguen saliendo, como te digo, por todas partes se van escurriendo, es como, uno, como un depósito viejo de agua, la, la conservó bien durante un tiempo, pero después se empiezan por, a tener grietas por todas partes, y ahora tiene grietas por todas partes. Madrugada del sábado al domingo y del domingo al lunes, de 12 a 3, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España, Radio 5. Dentro de un momento, Salvador, te voy a preguntar por qué los presidentes después... Nosotros voy a preguntar ahora, ya pasamos otra llamada que tenemos, una llamada que tenemos esperando. Entonces los presidentes de en un principio dijeron que iban a dar toda la información y luego todos se todos se callaron, tuvieron miedo, ¿Por algunos pasa? los asesinaron para según tú dices. Pasa es... como en el Vaticano, el, el papa no hace todas las cosas que quiere hacer, yo creo, ¿verdad? Hay toda una santa mafia ahí rodeando que apoyándose en leyes viejas y en como eh, como te dije antes la seguridad nacional en este caso en el Vaticano sería por ejemplo la seguridad espiritual no sé yo sí la seguridad espiritual o las tra santas tradiciones y por ahí y no le dejan hacer las cosas que hay que hacer realmente. Bueno, pues lo mismo pasa en los Estados Unidos. Por ejemplo, por ejemplo, el amigo Carter, ¿verdad? Pero, pero, no, amigo, habrá que estar atento a lo del Papa, decía hace poco que iba a haber sorpresas, sí. habrá que estar atento sí, que No, no que... sabe si se refiere a su salud o algún cambio que va a hacer o, pero sí es intrigante lo que dijo y luego lo que dijo el Navarro. El español ese, que es la mano derecha de él también. Uh -huh. Estaremos atentos. Recalcó. Pues el amigo Carter, el presidente... Mmm como era bastante rigorista, era era más honesto que los otros presidentes, por ejemplo, mucho más que, que Reagan, y mucho más que este eh, Carter era más bien de una línea un poco religiosa, y era era bastante estricto en sus creencias le gustaban mucho los derechos humanos y por ahí a Carter nunca llegó, a, hizo el ridículo cuando le dijo a la NASA que hiciera un estudio sobre los OVNIs, cuando ya estaba superhecho lo que él pedía y Carter, tú sabes que prometió que iba a decir después no dijo nada, ¿por qué? porque lo, primero no le dijeron todas las verdades Y segundo, lo obligaron prácticamente a que se callara, igual que todos los demás, porque parece mentira, pero los, los ya lo dije antes, el presidente Eisenhower, digo, en una semana le voy a decir esto, y amigo, el presidente Eisenhower, que fue a ver en la base de buro a los primeros extraterrestres en compañía del cardenal McIntyre, el, cardenal, el general Eisenhower se quedó callado y no dijo nada. ¿Por qué? Porque la fuerza de estos, de los pentágonos en general, Como dice también otro ex jefe de la CIA, no sean ingenuos. El que manda en este país, refiriendo a Estados Unidos, es el Pentágono. ¿Cómo suele pasar... Llegando a ciertos niveles en todos los países del mundo Los pentágonos son los que hasta ahora nos han mandado Y cuando las militares se les hinchan las narices Pues los civiles pues se ponen muy discretos Y suelen hacer lo que ellos quieren Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos con las llamadas Tenemos una primera que nos llega desde Madrid Nuestros compañeros dicen que tenemos 500.000 llamadas Ya pedimos disculpas para las que no vamos a poder meter Dejen de llamarnos por favor para la línea blanca Y vamos con ellas Santiago de Madrid, buenas noches Santiago Hola, buenas noches Perdón, que te hemos ido un poco esperando ¿Cuál es su pregunta? Vamos a ver, yo quería hacer dos preguntas Sí Eh, una bueno, en principio eh, quisiera que me dijera Salvador friero por qué motivo los, los gobiernos ocultan el, los avistamientos y las persecuciones sobre ovnis uh -huh. y por otro lado quería preguntarle si es cierto que estuvo el, el ovnis en rusia 20 minutos sobre un edificio como es que todavía no han, no hay todavía fotografías eh, claras y nítidas sobre sobre ovnis ni sobre posibles extraterrestres perfecto gracias diego te contesta. Te contesta, Salvador La primera... ¿Por, ¿Por qué por... los gobiernos...? Es una pregunta de todo el mundo Si ya hay tantas... Ahí está, tantas, si está si hay este libro está dicho Si los gobiernos... Si los no, gobiernos... No. Vamos a ver, el gobierno el norteamericano Y el gobierno ruso Que son los que hacen... Le tocan el pandero a... Y los demás bailan al son del pandero Que ellos les tocan Esa es la triste realidad Pues bien Y aquí hemos tenido ejemplos... Ejemplos claros de eso Que nos tocaron el pandero de la OTAN Y bailamos todos al son de la OTAN De una manera avergonzosa Pues bien ¿Por qué? Si estos señores han tenido y tienen el trato inicuo que tienen con algunos tipos de estos llamados extraterrestres o reticulianos, ¿verdad? Que es tan ignominioso para la humanidad, en lo cual les permiten llevarse gente, ¿verdad? ¿Cómo van a decirlo al público? No lo pueden decir. Y eso es la razón de por qué ellos todo lo que se relacione con ovnis lo tachan, de, tratan de borrarlo a muerte. Voy a, Entonces, porque... Que, ¿eh? voy a eso, porque han hecho un pacto algunos seres extraterrestres con gobiernos de la Tierra... A través del cual eh, los extraterrestres dan tecnología y los terrestres permiten que haya raptos etcétera ¿no? eso es lo que se dice en este, en lo que digo en este libro no lo digo yo sino que es lo que está ahora está ahora en el candelero ha habido hace muchos años, ya hace por unos 30 años, que ha habido un pacto. Y el pacto consiste, ustedes nos dan tecnología, siempre tecnología bélica, bueno, no siempre, porque parte de la tecnología que le dieron fue de control mental, y nosotros los ayudamos a ustedes a tener bases aquí, y mmm, evitamos que nadie pueda interferir con ustedes. Eso es lo terrible y lo que es increíble, y como es increíble, pues... Eh, es fácil que el, cualquier agencia haga que nadie lo crea, y de hecho pues nada han convencido a la agencia y a los periódicos y todo los periódicos no publican de orden más que tonterías sobre estas cosas, y segundo este señor está mal informado, ¿cómo es posible que no haya fotos de claras? Señor, hay miles de fotos clarísimas del OVNI de Boronet, hay películas no se digo yo, lo dice Valé, que estuvo allí y las vio. Dice, vi las películas que no eran de gran calidad porque eran de aficionados, pero tomaron películas del OVNI de Boronés, cuando estuvo posado y cuando estuvo levantándose, etcétera, etcétera. Y luego, películas, eh, fotos clarísimas, señor, hay miles de miles de fotos. El otro día yo estaba viendo, y yo quemó ni poder, lo... Todo el caso de Meyer, cuando él iba al monte y se ponía con las cámaras y como él sabía dónde iban a venir, porque se lo habían dicho a él, venían y bajaban y, y él tomaba las fotografías y tú ves al ovni salir, levantarse, rodear un pino, un pino que desapareció radicalmente después y aparecer el ovni así en el aire y desaparecer en el aire, etcétera casi jugando con él. Eso está ahí. Luego, por supuesto, viene una oficina oficial diciendo que todo eso es mentira, etcétera etcétera Pero óyeme, son como tiene Benedicto por otro lado kilómetros de películas hay okay. ahora si hay una agencia dispuesta a que eso no salga a flote por ejemplo en las películas espérate la de Meyer ¿cuál fue? hay películas de estas hechas por aficionados en Europa que nunca las han permitido eh, usar en Estados Unidos ni, ni proyectar en ninguna televisión por ejemplo la famosa que dio lugar a Alternativa 3. Nunca la han permitido las autoridades proyectar en Estados Unidos. a quien dice Alternativa 3 era mentira. Sí, sí, por supuesto, hay quien dice. que, que Yo sé pues, por qué lo dice, porque es de esa misma razón. Ahora yo le pregunto, vamos a ver, ¿y por qué el ejecutivo de la televisión, que se opuso tremendamente y pataleó todo lo que pudo para que no publicaran, soltaran el reportaje de aquel, ¿por qué murió de la manera tan extraña que murió? Igual que todos los demás, murió en pijama. Se pegó un tiro cuando estaba en la... Se levantó de la cama, la... como han muerto no sé cuántos, hay una lista de ellos. porque qué? Pues, debido a un control mental, hicieron que el tío se suicidara. Y era el responsable de que esa película hubiera salido al aire.